El mundo de lo material, el mundo de lo físico, era de Europa. El mundo de lo espiritual de América, de los mayas, de los aztecas. Y sobre eso conoce mucho nuestro siguiente invitado. Él es eh, José Antonio Iniesta, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. No, hola, mucho buenas gusto. noches, José Antonio. Eh, hemos hablado en otra ocasión hace muy poquitas semanas contigo, tu fascinación por el mundo de los mayas, ¿eh? Mi fascinación por el mundo de los mayas es muy importante porque soy un investigador que investiga con rigor, pero por supuesto un ser humano con sentimientos y que siempre se ha entregado a la búsqueda de la espiritualidad que trasciende a los mayas y cualquier cosa que se puede conceder. Y una cosa importante que tenemos que decir y siempre recordar cuando hablamos de este tema, que ellos no profetizaron nunca, no anunciaron nunca la llegada del fin del mundo, que eso fue un invento de pues, no sé de qué, eh pero de ellos en absoluto, ¿no?, que no dijeron nada de eso. Aclara, aclara por si hay alguno todavía que tenga duda. Bueno, aunque yo le he dicho por activo y por pasiva, desde luego tiene que ser un fundamento sin fundamento alguno, ¿eh?, Va haciendo un juego de palabras y que tiene que ver con personas o con poco juicio o con muy mala voluntad. Los mayas jamás han profetizado el fin del mundo. No existe ningún aporte eh, arqueológico, ninguna documentación histórica, no aparecen los códices mayas y afortunadamente, que siempre somos los herejes y los heterodoxos del de mundo de la investigación, parece que hablamos de cosas muy raras, aquí afortunadamente me da la razón la ciencia, la arqueología y la historia. Y... Los mayas jamás han profetizado el fin del mundo Porque sencillamente toda su cosmovisión se fundamenta en los ciclos repetitivos Y es verdad que había una profecía maya del 21 de diciembre de dos mil 2012 Del, del solsticio de invierno que está en la estela seis de Tortuguero Pero evidentemente, curiosamente, para más infamia de aquellos que han montado este bulo, esta bola de nieve No solo no hay ninguna profecía del mundo del fin del mundo en este caso, sino que se habla precisamente de un cambio de ciclo y de un retorno o una llegada de un misterioso personaje a Apollon Josteil. Fíjate qué cosa más curiosa que cuando se habla con un mínimo de rigor, de rigor, lo mínimo que debería la gente es documentarse donde se conocen las supuestas pruebas. Ya lo dejo ya absolutamente por descartado. Ya lo escribí en mi libro más allá de dos mil doce, Profecía de los ancestros mayas. ...que además fue una petición personal... ...a través de la revista Año Cero... ...de nuestro gran amigo Enrique de Vicente... ...ahí están aportadas todas las pruebas... ...y además reto y desafío a quien quiera... A, a ...con mi afirmación de decir... ...que es la primera vez en este libro... ...que se aportan las pruebas... ...de lo que son las profecías mayas... ...y no son las profecías mayas... ...sino de Olmecas y Tortecas... ...es decir, después de miles y miles de años... Creo que se ha abierto una puerta. Ellos hablan de que ha llegado el tiempo de dar información y precisamente en ese sentido, pues digamos, se basan las investigaciones que estoy realizando y que aportarán mucha luz en, en los próximos años, y no solo de los mayas, sino de las más diversas culturas nativas de América, porque ellos están por abrir, digamos, eh, la caja de sus tesoro, de su sabiduría, de sus verdades. Por cierto, he estado investigando cómo no debe hacerse, pero he metido en Google eh, tu nombre, no he buscado cosas ¿sabes? sobre los mayas y me he encontrado incluso el hecho de que eh, tú tuviste una boda por el rito maya, ¿no? No, yo no tengo ¿Ah, no? ninguna, no no, yo no he tenido ninguna boda o sea, por el rito maya. Aquí habla porque... de un iniesta de Albacete que luego ha fichado por un equipo de China, ¿no? <risa> no, eso es otro, eso es otra iniesta. Andrés y nieta, ya sí, hombre, me, me me habías asustado un poquito ya. <risa> Dice, a ver, tú dices, a ver si la he tenido y no me acuerdo. No, no, me acuerdo perfectamente porque estoy casado y por el, por el rito católico, <risa> que yo soy más bien cristiano de base sí. y muy enamorado de mi mujer, pero sí, lo que sí es verdad... Eso que, no, puedo... que quede muy claro, ¿no? No, eso que quede por encima de todo. Lo oye, que... pero otro iniesta, de Albacete. Sí. Y, y que le en el mundo maya es que sí. le ha llamado mucho la zona, atención. La ¿eh? zona, la Hombre, zona. yo creo que aunque que aunque se haga muchos chistes a veces y con buen sentido del humor de Albacete, en, en albacete mucho talento sí. y, y eh, muchos también, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, exactamente. Futbolistas, escritores y de a nivel. Y luego estás hablando una Sí, también, por supuesto, periodista, además que hay que recordar siempre a Juan Antonio cebrián fíjate por dónde vienen las cosas, que en esta tierra de los prodigios con la que estáis conectando ahora, yo era colaborador de turno de noche, o sea, imagínate si Albacete ha dado fruto. Desde luego, y además hay eh, una cosa que tiene ese iniesta del que hemos hablado, que se casó por el rito maya, que es otro iniesta diferente al al que es ahí nuestro invitado esta noche, José Antonio Nesta, que eh, tienen la característica de que ambos son muy buenas personas, ¿eh? lo decimos nosotros. Bueno, yo te lo agradezco, no soy yo quien para decirlo, pero sí te voy a decir una cosa siempre he tratado de hacer el bien, siempre me he tratado de de relacionar con, con la mejor forma posible con la gente y siempre que la investigación sea para abrir conciencia, para despertar conciencia y no para dañar. Bueno, casarte, no te has casado, de momento no hay prueba. Bueno, a el, rito no vaya, ser, eh. el rito maya, claro. a, no, a no ser que queráis hacer eh, pues, algo especial. Pero sí es cierto que, que tú sí te gusta eh, y eres, eh, tienes, eres conocedor de muchísimos ritos de nativos de, de allí de la zona. Sí, mira, vamos a ver, yo eh, siempre hablo con el corazón, evidentemente yo no me he casado por el, por el rito maya, pero yo sí puedo decir algo públicamente, y es que, que normalmente no suelo hablar de esto, y esto sigue hablando muy en serio, yo fui iniciado en el sacerdocio solar maya. Ajá. Entonces, o sea, el yo soy... el... El, el, que, el que les dio la bendición. No, eh, yo soy blanquito, español europeo como vosotros. Bueno, vamos en serio, perdona sí, que te sí, eh, el... Yo soy blanquito Español europeo como todos vosotros, pero la verdad es que a mí me ha pasado un proceso a lo largo de mi vida que, que sigo siendo investigador, trato de hacerlo todo con un inmenso rigor, pero confieso algo que muy poca gente sabe y es que cuando yo he llegado a todo tipo de rituales o culturas ancestrales lo más sorprendente es que a mí siempre me han recibido como uno más y hablando y con mucha seriedad en relación al pueblo maya a mí me reconocieron como un anciano y como bien sabéis, un anciano no es precisamente el que tiene el pelo canoso o tiene muchos años para mí mi perplejidad fue que aquella gente me reconociera como un igual yo puedo decir, además lo digo ahora públicamente porque la andadura de cada uno tiene que ser sostenida por, por sus pilares ...y cada uno tiene que establecerse por su ética... si así lo pienso yo... ...yo fui iniciado en el sacerdocio solar maya... ...evidentemente tenía una gran inquietud... ...pero revelo que más allá de mi proceso de investigación... ...mi conexión con el mundo maya... ...siempre se ha fundamentado en sincronicidades... ...en hechos prodiciosos... ...me encontraba con sucesos muy reveladores... ...que me acercaban a esta civilización... ...y eh, en base a hechos absolutamente insólitos... ...yo viajé a México... ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando a mí me reconocían como una persona muy cercana a ellos? O puedo decir, yo creo que es la primera vez posiblemente que lo diga públicamente, que yo tengo un bastón de la Jaucán, de la serpiente solar. Es un bastón que representa a, a la esencia de que Quezalcoatl, ese personaje tan asombroso, o sea, Cacto que Nasil Quezalcoatl, nuestro señor uno cuarto paso de la serpiente implumada, que ahora tengo que decir que categóricamente es muy importante para las tribus nahuar del norte de México, pero también para los mayas, que era conocido como Cucurcán, Entonces estamos hablando de una divinidad, estamos hablando de una escuela de conocimiento tan legítima como cualquiera de las que se han desarrollado en el resto del planeta. la gente que nos escuche lo sepa... Jukulcán es eh, la serpiente plumada, eh, tiene mucha vinculación con esa pirámide que seguramente mucha gente habrá visto en alguna ocasión, si es que no ha estado la pirámide de tal cual, perdón, eh, la pirámide de Chichen Itza, esa pirámide escalonada que es eh, una de las más bellas de América y una de las más bellas eh, de México y del mundo entero, ¿eh? Exactamente esa es la, la pirámide de cucurcán que está en Itza, más llamada sí. por los españoles el castillo cuando vean sí. cuatro montones de piedras para ellos te darán castillo eran como los castillos medievales sí. de, de los españoles que vean nuestra tierra de castilla y estaba yo estoy hablando desde de Castilla la Mancha. Pero la pirámide de Kukurcán es arquitectónicamente uno de los lugares más prodigiosos, es una síntesis, hay que decirlo también, de la tradición maya torteca, que es que es la serpiente emplumada es una tradición inmensa de filosofía, de hecho puedo decirte, ...que cuando yo estuve en México... ...fui iniciado en los rituales maya... ...es decir, yo hablo como investigador... ...y siempre digo con el rigor por delante... ...que contrastar la información... ...pero mi espíritu inquieto... ...me ha llevado a conectar con civilizaciones... ...y la verdad es que puedo decir que uno no conoce a las personas sino caza sus zapatos y está conviviendo con él ¿no? entonces conozco el pueblo maya desde dentro y por eso siempre lo defiendo más allá de los avatares históricos tú en la última entrevista me hacías una pregunta porque siempre es recurrente el tema de los sacrificios rituales y yo decía que toda civilización que toda cultura ha sufrido esa dualidad de gente buena y gente mala lo estamos viviendo en el siglo XXI y efectivamente se hacían cosas pero lo triste es que nunca se habla de su conexión con las estrellas de que habían conocido el binario de que tenían un conocimiento asombroso de la geometría y la matemática y matemáticas sagradas y que eso le permitía saber de los ciclos fundamentalmente y ahora los conozco son gente muy bondadosa y te voy a decir a nosotros a los investigadores que no gusta tanto el misterio, pero sobre todo ir un poco más allá. Yo voy a hacer una afirmación rotunda en este día por comprobación empírica, por lo que conozco de los sacerdotes mayas, por lo que ellos han vivido. La pirámide de es un prodigio arquitectónico, es esa fusión, como digo, de la gran filosofía torteca que es una de las más grandes que yo he conocido del conjunto de México y del conjunto de, de, de lo que es el mundo los tortecas para mí son apasionantes de hecho yo publiqué un reportaje en la revista año Cero. Enrique de Vicente se sorprendía porque jamás en la historia aquí se había oído hablar de los tortecas y es una filosofía de la bondad, de la dualidad o como padre, dios, padre madre, en la que se dice por ejemplo que seas el último que a, a, a, apoyes a los más eh, necesitados, que todos son tu prójimo. ¿A qué nos suena eso? Una filosofía cristiana, pero no hace falta tener moralidad y, y conocer necesariamente a Jesucristo. Decir, no porque hace falta sabemos... ser creyente para tener esos eh, valores, ¿no? que, que eso es importante y seguramente los mayas incidían y los eh, pueblos americanos y mesoamericanos incidían mucho en eso. No hace falta creer en lo divino para actuar de forma divina. Totalmente. Sabes incluso que hay ateos que son personas maravillosas sí, y sin embargo seguro. hay devotos de todas las iglesias que son absolutamente fanáticos y depredadores. Sí, sí, Mira, sí. un ejemplo de la, de la filosofía maya. Hay un saludo, yo además me, me despedí la entrevista de esa forma, que dice Inlaquech. Este es un código de honor maya. pues ¿Sabes lo que significa Inlaquech? Yo soy otro tú. Eso es lo que las grandes filosofías, como en un momento determinado Confucio, Laosé, Jesucristo, tantos personajes maravillosos podían decir, tú eres otro yo, eres diferente pero eres otro como yo. Entonces hay que conocer la profundidad del pueblo maya. Cuando a veces se dice, por ejemplo, que los mayas eran un imperios, una falsedad absoluta. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, un imperio de Carlos V, o Gengis Khan tenía su imperio, o oh, cuántos imperios había, pero el, el imperio maya no está tal imperio porque no existió, porque eran un conjunto de ciudades-estados. Eso para empezar, cuando dicen que ellos eh, profetizaban el fin del mundo y que, y que querían acabar a fuerza de sacrificios y que todo y que era un afán totalmente destructivo, eso es absolutamente mentira, porque si hay algo que fundamenta al pueblo maya son los ciclos, es la rueda calendárica. Luego tenían un conocimiento profundo de las estrellas, claro, cuando hablamos en un momento determinado de personajes sagrados, como el sacerdote Pacar Botán, de tantos misterios. Mira, yo os puedo decir que he convivido con los mayas y el conocimiento revelado, lo que se puede decir el día de mañana, sorprende al más pintado cuando se dice por ejemplo que eran fanáticos y que eran supersticiosos y que eran poco menos que gente sumida en la barbarie eso ya lo pensaban los españoles cuando llegaron, lo que me parece improcedente e injusto que se piense todavía ¿cómo puede ser de personas que sabían como si perfectamente... los de aquí no fuéramos supersticiosos lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta hemos pintado las cosas irracionales nuestras de otra forma pero, pero somos más brutos que un arao, ¿eh? Claro, lo que ocurre, mira, es que en todos los conflictos bélicos había desmanes de toda clase, ah. y hay que reconocer que los mayas tenían un clan guerrero, y obviamente como todos los ejércitos del mundo son bastante brutos, pero ¿por qué no hablamos de los escribas mayas? Por ejemplo, de, en, en Ekepalán, que significa Lucero Jaguar, donde yo estuve, que me acuerdo de pronto de ver esas esculturas maravillosas, y al, alguien me dijo, pero estremecido, me dijo... José Antonio hay Ángeles. Mira, en, yo tengo el canal de YouTube Lourdi Lunum, que llevamos dos años ya trabajando con más de ochenta vídeos a disposición de todo el mundo. El primer vídeo con el que se inició esa trayectoria, es el de los ángeles de los mayas de Ekepalán que ha atrevido José Antonio Iniesta que habla de que los mayas querían en los ángeles bueno pues lo afirmo con rotundidad esto fue una de las grandes exclusivas a nivel mundial que yo he dado a lo largo de mi vida esa fue la información veraz directamente transmitida por el Ajmen Bartolomé Putnawar. un chilán un chilán los chilán, el chilán balán eran los profetas, los augures bueno pues resulta ...que esa ciudad, la Acrópolis... ...donde yo estaba... ...tiene las famosas esculturas de los Bacabes... ...los Bacabes que mucha gente ha interpretado... ...como guerreros alados... ...porque son alados... ...¿y qué es lo que ocurre?... ...que todo maya tiene que ser guerrero por necesidad... ...pues no... ...¿sabes qué declaración me hacía información... ...en la exclusiva mundial... ...el Hme, Bartol Meputnawa... ...nosotros siempre hemos creído en Los Ángeles... ...¿por qué no íbamos a creer en Los Ángeles?... ...piénsalo desde un punto de vista metafísico... Dios es tan primario que solamente envía a sus mensajeros los que creen la cristiandad, esa concepción judío-cristiana solamente para los judíos y para los cristianos, y los demás que ocurre, nada. Bueno, pues yo te puedo decir, o puedo decir bien claro ante todo el mundo, que en, en ese entorno de eh, Eke Balán, del rey Uki Kalletoh, está la Casa Blanca de la Lectura, era la Casa de los Escribas, eso tiene tanta dignidad como la Universidad de Salamanca, como la Calá de Henares, como las Universidades de Inglaterra, es decir, eran los grandes escribas, ...que tenían una trayectoria filosófica y espiritual... ...esa línea también de los tortecas... ...porque tengo que decir otra cosa... ...entre tantos errores... ...se asocia torteca con un grupo étnico... ...los tortecas no eran un grupo étnico el tolteca era el que alcanzaba un nivel de maestría de espiritualidad era un maestro espiritual ah, pues eso está bien que lo aclares porque o sea, siempre cual... se habla de la cultura tolteca incluso hay cerámicas y hay muchísimos claro, vestigios, claro. como que son asentamientos de una especial claro, por lo tanto es... eh, son sí. mayas eh, superiores en cierto modo ¿no? Bueno, si te refieres a los Sub, mayas espiritualmente, escriban, eh. Sí, Ojo, si, no. te refieres, si te refieres a los mayas en cuanto los escriban, mira, estaban los astrónomos, evidentemente eran auténticos sabios. En toda sociedad hay pues un ejército, hay gente buena, hay gente mala, y hay sabios y hay científicos. Otra de las cosas de las premisas cuando dicen es que eran supersticiosos, yo Eh, manifiesto públicamente que tenían una concepción religiosa, espiritual y científica, mira ahora ya se sabe que tenían tablas de lunaciones hacían congresos entre los mayas para ver los ciclos que tenían de cientos de miles de años ellos sabían perfectamente del gran ciclo pleiadiano habido por haber que es el santa santorum de todo el cambio espiritual que se está desarrollando que eso también por... le serviría para el tema también de, de sembrar la tierra, ¿no? el conocimiento de claro. el mayor producto Tú lo has dicho, fíjate, los mayas tenían cerca de veinte calendarios, eh, había desde el Hab, que era el de la agricultura, lo más propio, más normal, es el, el que nosotros conocemos como nuestro ciclo solar, pero está el sagrado Shorkin, el sagrado Shorkin era de la clase sacerdotal los mayas tenían un conocimiento astronómico inmenso, sabían del, del, del el, el eje, el giro que realiza la galaxia sabían del código binario ellos realizaban congresos entre mayas para poner a disposición de los distintos pueblos, que eran las ciudades estado, por lo tanto no era un imperio el conocimiento, pero ahora hay pruebas rotundas de que los mayas se reunían con todo grupo de etnias de México los mexicas, que es lo que nosotros conocemos como los aztecas, han sido siempre los más guerreros, los más bravíos pero es una de muchas culturas que hay, bueno, pues los mayas realmente se reunían, y el Shokin de la clase sacerdotal que tiene 260 días es una auténtica tabla de ordenador del tiempo todo calendario efectivamente mide el tiempo, pero hay una reflexión profunda cuando nosotros y eso se lo debemos a Gregorio XIII por desgracia a la historia y al, al, y al emperador Julio César, no ese calendario juliano y ese calendario gregoriano uh -huh. que nos ata a una superficie no tenemos nada que mirar un reloj y vemos que lo que está midiendo en el fondo sí es tiempo pero es una superficie, es espacio que es lo que es la esfera de un reloj Cuando vemos un, un calendario, no nos percatamos de la arbitrariedad de los días de los meses. si Realmente nosotros somos un modelo armónico de la naturaleza y tú sabes como mujer perfectamente lo que son las lunas, lo que es la menstruación. Cada o sea, uno tiene la suya como puede. Uh -huh. Pero ¿por qué tenemos meses de treinta días, de treinta y 31, 28, 17, 29? Es una arbitrariedad absoluta. Sin embargo, ellos tenían modelos de reflejo del cosmos entonces hay que entender que los mayas pero ojo, los mayas y los mexicas y los chichimecas y todas las culturas habidas por haber tenían un conocimiento más grande en la gran Tenochtitlán se sabe que había barrenderos, una limpieza exquisita, ¿os acordáis cómo eran los españoles cuando llegaron a América que venían de un país llamado España que si tiraban las heces la orina, la comida, los desechos por barretes, la ventana y, y se decía aquello de aguabá Sí, sí. Bueno, pues fíjate qué cosa más curiosa, una de las prácticas fundamentales, igual que el yoga, por ejemplo, es una de las grandes aportaciones a la humanidad de la India, pues el temaskar, que sabéis que es el baño de sudoración, ritual que elimina toxinas, pero es un beneficio absoluto de salud para el cuerpo, la mente y el espíritu. Eso ahora que se hace el temaskar para entrar en, el, en una conciencia elevada en conexión con la madre Oye, tierra. No, no dejáis de ser curioso que ahora se hace el yoga oriental utilizando el sudor occidental de los mexicanos esa, eh, esa unión de occidente de México y de América y de, y de la India eh, fascinante, el tema temazcal no es exactamente así pero en el fondo en el fondo es eso, no la sudoración para estirar los huesos y las piernas y los brazos y lo que sea exactamente, estamos hablando de dos grandes aportaciones a la humanidad que es el fruto precisamente de la observación de miles y miles de años, bueno pues en el temascar que se hace y es absolutamente legítimo y además hay experiencias en que uno siente con independencia que te han explicado el guión, que nadie te tiene que hablar del kit de información de un temascar, la gente empieza a ponerse en posición fetal y siente que está siendo abrazado por la madre tierra o sea, hay una conexión espiritual, se liberan toxinas y hay un equilibrio, una mejora de, de eso que es el cuerpo la mente y el espíritu, pero déjame que diga una cosa, precisamente el temascar que ahora es además es el antecedente de la sauna cuando hablamos de, de los países nórdicos la, la sauna pues ese es el temascar bueno pues eh, no se os ha dispuesto a pensar en una cosa y es que en, en ese temazcal que se producen tantos beneficios para el ser humano eso es una práctica cotidiana en todas las casas de aquella civilización con sus diversas etnias eran absolutamente higiénicos ellos tenían lo que se llaman las piedras calientes porque estaban expuestas al fuego y luego solamente había que echarle agua y el vapor que surge es inmenso yo he participado en temazcales ...de cuatro puertas como tienen que ser... ...que llega un momento que te tocas el pelo... ...y casi que te estás quemando... ...pero realmente los beneficios son inmensos... ...entonces, ¿de qué estamos hablando? ...si había pueblos que conocían el código binario... ...que ahora es lo que nos permite estar comunicándonos... ...con un ordenador... ...si saben lo que era el concepto del cero... ...si sabían perfectamente las tablas de iluminación... ...si tenían además... cómputos de tiempo de cientos de miles de años... Luego, además, tenían una capacidad inmensa de la higiene y tenían también unas leyendas y unos mitos impresionantes que, además, ellos propiciaban la escritura y el conocimiento. ¿Estamos hablando de salvajes? Pues, por supuesto que no. Y en toda esta búsqueda de lo espiritual de los mayas, de ese mundo, del mundo que se encuentra en Centroamérica, ¿te encontraste con una persona, aunque vino a nuestro país y te lo contó, eh, una persona que eh, había vivido en pleno siglo XXI. Sobre esta tradición espiritual eh totalmente, Yolita Vargas, eh, ¿quién es y, y qué te contó? Bueno, mira, te puedo decir que Lolita Vargas Martínez, Malina Artisit, es una de las personas más fascinantes que conoció en vida. Después de toda una vida de encontrarme con guardianes de la tradición que te cuentan y te demuestran y te hacen ver lo que otros consideran que es irreal... Pues te puedo asegurar que es de las personas más destacadas. Te voy a resumir básicamente porque el, he tenido el honor de tenerla aquí en casa, en en Albacete, durante una semana. Nosotros ya nos conocíamos desde hace 20 años. Yo tuve la oportunidad de escribir un prólogo para su libro Copar ofrenda divina, el saumador y la saumadora. Incluso publiqué ya su historia y la, y la de Peña de Bernat para la revista Año Cero. Pero esta mujer grandiosa que es fascinante en la pura magia, en la expresión de la palabra, con un inmenso atrevimiento, con una valentía, hace declaraciones en estos vídeos de, de todo lo que le grabé. Eh, yo voy a sacar cerca de veinte entrevistas en Ludilunum. Hay cinco publicadas y en concreto hay tres episodios, tres vídeos de una entrevista en la que ella habla de las ciudades intraterrestres. Es impresionante cómo ella desglosa el proceso histórico, que además aparece en las crónicas antes de que llegaran los españoles, de cómo, por ejemplo, Mostezuma envía a sus mmm, emisarios porque quiere que vaya a un cerro que se llama el Cerro de Culiacán, que se conoce como Chico Mostó. Esto es apasionante. Pues mira, yo cuando estuve en, en México, estuve con un anciano anciano igual de la tradición, pero era una persona muy joven que era del Consejo de Ancianos del Venado Azur el Venado Azur es el peyote las maravillas que me contó y prodigios de cómo le era revelado dónde estaba el peyote para acceder a esas dimensiones paralelas, es sorprendente pues ya en aquella época me dijo José Antonio, nuestros antepasados salieron de siete cuevas, lo que se llaman los siete úteros, esta historia yo ya la había recibido igual que comprobé e situ como él puso una cara de asombro cuando comprobó que las profecías de sus antepasados se estaban cumpliendo en ese momento que estaba hablando conmigo. Bueno, la cuestión es que Lolita Vargas, que es heredera de una tradición en mesa, es una gran escritora, investigadora reconocida con un gran prestigio en México, es saumadora, es conchera, este mascalera y ella lo que habla, eh, porque es una gran difusora de las tradiciones del la antiguo Anáhuac Anáhuac era el nombre que recibía ese vasto territorio incluso más amplio que era México antes de que llegaran los españoles ella habla de que existen ciudades intraterrestres y lo cuenta desde el punto de vista de la tradición de la leyenda de los escritos y cómo estos enviados de, de Mostezuma sabían que sus antepasados habían llegado de las entrañas de la Tierra, de siete cavernas. O sea, estamos hablando de algo muy importante, del tema tan apasionante de las ciudades intraterrestres, pero imagínate que la propia historia de México se habría forjado con estos seres venidos del interior de la Tierra. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que esto lo desglosa en los vídeos perfectamente y explica... ...cómo son recibidos... ...y cómo se les pide que para llegar allí... ...para que se les abran las puertas... ...tienen que entonar un canto... ...ellos recuerdan un canto antiguo... ...ellos golpean con un bastón... ...pero cuando salen dice ...si no, dais la clave... ...que es un canto, no podéis entrar... Ajá. ...utilizan este canto y se abren las puertas... ...¿qué es lo que ocurre?... ...que objetivamente si nos ponemos así... ...con seriedad bueno, estamos hablando de una leyenda... ...bueno, lo más increíble... Y, ...y Lolita Vargas ha tenido el atrevimiento... ...es que ella cuenta personalmente sus encuentros con estos seres intraterrestres. ella habla como en un momento determinado aparece en ese cerro del Culiacán que ella está haciendo una meditación y aparece un ser que de pronto se envuelve en una llama de color azul turquesa que no le quemaba y además resplandece y le dice que tiene que seguir el camino del fuego el camino del fuego, que es como una profecía para ella es el del saumador, el saumador que conocéis que es como un cuenco de barro en el que se quema el copal, que es la resina sagrada que llega hasta los dioses, otra matización que tengo que hacer yo se dice una y otra vez de todas estas culturas nativas son idólatras, politeístas, creen en Dios Bueno, después de estar conviviendo con ellos y después de tantas explicaciones que me han dado, yo os pongo un paralelismo. Si alguien en un momento determinado mm, llevara a un nativo de América haciendo una ruta por todos los santuarios de romería de España y le dijera la Virgen de esto, la Virgen de la Misericordia, la Virgen de Cortes, la Virgen de la Esperanza, la Virgen de los Llanos, ¿qué pensaría ese nativo? que somos politeístas claro. porque creemos en muchas divinidades. Si le habláramos del Cristo de misericordia, de Cristo de la caída, del Cristo de esto y Cristo del otro, pues, diría sí, sí, que tenía mucho La Virgen se de los ya nos da sí, la sí. Pero mira, nosotros creemos Pero la nuestra por encima, aunque es la Virgen María como es una, nos quedamos ahora con esa boca. <risa> nosotros creemos sobre todo en la sabiduría, en el conocimiento En eh, el buen hacer de nuestro invitado de eh, José Antonio Iniesta No sé, eh, quedaríamos hablando contigo mil horas eh, Pero es que eh, la verdad Es un pozo de sabiduría Hablar contigo, se conocen muchas cosas Y conoceremos eh, más José Antonio, eh, quedamos empezados eh. Un abrazo muy grande La verdad es que se hace siempre corto como un suspiro Cuídate mucho Un abrazo igualmente